Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia. Y en twitter.com barra Euskal Música FM. Además tenemos página en Instagram Euskal Música. Para que puedas ver, para que puedas visualizar las fotos de los grupos. O solistas que pasan por aquí por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos. Hablando de solista, hablando de grupo. Si eres uno de ellos, si tienes eh, un disco o estás en proyecto de sacar uno de ellos y lo quieres promocionar, ya sabes, nos puedes mandar un WhatsApp al eh, WhatsApp de Euskal Música 628-514-628 y nosotros nos pondremos en contacto contigo para aquí, para que entres, eh, para que pases por aquí por Euskal Música... ...a presentar dicho trabajo... ...a presentar ese proyecto musical que tienes... ...recuerda el WhatsApp de Euskal Música... ...628-514628. Edición de jueves 21 de enero en directo... ...edición de sábado 23... ...domingo 24 de enero en repetición, en redifusión... Y comenzamos esta nueva edición y lo vamos a hacer con Amets Batilotutá, que es el segundo trabajo discográfico de la formación Brigade Loco, banda formada en Vergara en 2017. El nuevo disco ha salido tanto en CD como en vinilo. Amets Batilotutá fue grabado en el estudio son of Sirens de Iruña por parte de Julen Urzaiz. La masterización y la mezcla eh, se hizo en Barcelona en Uribe. Ultramarinos Costa Brava Nos vamos pues con este Segundo trabajo discográfico Para esta banda, para Brick Loco Del álbum Amets Batilotuta Te extremos los temas Imperfeccio Perfectua y Bi Arima Con la colaboración de Yoshi Música En el segundo trabajo discográfico de la formación loco banda formada en Vergara en 2017. El álbum Amex Batilo Tutá, ahí estaban los temas Imperfección, perfectua y el tema Biarima con la colaboración de Yoshi. Y ahora nos vamos con la formación Quartz, que comenzó su andadura en 2016 en La Bastida. Rock y Blues, su primer trabajo de estudio... Quartz se editó en 2018 autoproducido por la propia banda, ahora a finales del 2020 ha visto la luz, segundo trabajo grabado en los estudios Reseda, nos quedamos pues con dos de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para esta formación, para Quartz el álbum, lo dicho, titulado 2 del texto extraemos los temas Energia y Echeko Sakurran Una banda que comenzó su en 2016 en uh, La Bastida, Rock y Blues Y ahora, a finales del 2020, acaba de publicar su segundo trabajo discográfico titulado B Ahí estaban los temas, Energía y Echeco Sakura Y de la música de Quartz nos vamos con un álbum debut El EP debut de la banda Bizarro, compuesta por 5 temas Los miembros de Bizarro son Aitor, Íñigo, Tomaso, Aishibar e Iván Idícolas Bizarro hace un rock oscuro, triste y duro. Su último trabajo, titulado Deshumaniza Ciudad, está compuesto por cinco canciones. El quinteto oña tierra ha hecho uso de las redes sociales para presentar sus canciones y desde el día 10 de mayo del 2020 han dado a conocer una canción cada día. El grupo ha anunciado que en lugar de sacar el disco, el trabajo lo ha publicado en formato USB. Una... Noticia interesante, ¿no?, dentro de lo que se refiere a la música local, a la música de Euskal Herria, ya que la gente o saca en vinilo o saca en CD. Ahora, esta gente, pues, usa el formato USB. de su álbum, de Sumanisatio A, te extremo los temas Gilchala Peko Oyuak y Orma Suriak. da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 Nos vamos con el señor Eñaut Elorrieta, que tras años en Kinsaspi, a partir del 2013, abre la carrera artística de Eñaut Elorrieta un nuevo camino, al publicar su primer disco en solitario de Serrico Cantac. Desde entonces ha compaginado las dos facetas, el contacto con el mundo clásico a través del disco sinfórico de Kinsaspi y la particular colaboración con las hermanas Labeque, despertaron en Eñaut una inmensa curiosidad llevándole a crear a Ariane, de donde, acompañado por músicos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, concretamente por el quinteto de cuerda Cabestri String Ensemble, se asoma a un nuevo espacio musical. Hoy, movido por su talento musical, llega este nuevo proyecto, Irteera Argyak. Siguiendo el camino que comenzó en 2013, nos presenta este nuevo trabajo conformado por temas nuevos, acompañado de músicos amigos de años atrás y otros nuevos, batería, bajo, guitarra eléctrica y violín. Lo dicho, nuevo proyecto musical Irtera Argiac para Iñaut Elorrieta y de él dos de los temas, Ariac e Irtera Argiac Música desuare esteta lasayeran eta bizitza arien kontraditzaz ariengativu aria Ahí estaba sonando la buena música de Eñaut Elorrieta Con esta nueva propuesta musical El eh, nuevo proyecto Irte era Argiac Ahí estaban sonando los temas Argiac e Irte era Argiac Nos vamos con Emendy Cat después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 esto se encuentra en este nuevo trabajo discográfico, Iraganá Ellos, MNDCAT, recordando por supuesto el pasado, con este álbum recopilatorio, y del texto traemos Orain e Independence Orain da suregaraya aurrera iramanas mobustiak, orain No te dan, te buscan una presta tu diario a toda la jugure alrededor que se encenderá. no será, gota se cogerá, ya Con una banda, publicaron El nuevo álbum grabado en directo el 9 de agosto Del 2018, durante la última edición Del festival, Leyendas del Rock Hablamos de en bruto Hablamos de Sociedad Alcohólica Un disco que es un reflejo Del espléndido estado de forma en el que se encuentra La banda, un atronador compendio De sus mejores temas interpretados Con la contundencia que acostumbran A golpear en cada uno De sus conciertos CD más DVD, en bruto Grabado el pasado año Verano del 2018 en el festival Leyendas del Rock y de él te traemos Tiempos Oscuros y Niebla de Guerra. Los tiempos oscuros nunca se han ido. El franquismo se revolvía al banda. ¡No salimos de la puta oscuridad! Caña y Fuerza, a la que nos trae Sociedad Alcohólica con este álbum en directo, en bruto. Con ellos ponemos el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. La edición de este jueves 21 de enero del 2021 en directo, sábado 23, domingo 24 de enero del 2021 en repetición. Recuerda que dentro de 7 días volvemos aquí al 100.8 a Berriozar y Ratia para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Hasta entonces, saludo, Sagur. Pa sala Lucerique, moa puta seia urera. Bienitze na eskolari, niitze se rindulari, moa puta seia urera. Esta joven diga le dijo Pa sala Lucerique, moa puta seia urera. Bienitze na eskolari, niitze se rindulari, moa puta seia E moa igarari nobasaluzerike koa duta seia urrera ienitze naiskolari divitats irregulari koa duta seia urrera koa duta seia urrera koa duta ema ahurri sateko esta es la sintonía que te mueve Una, una sola, sola. radio 100.8 FM